Perdí en un mar de calma por confiar en Poseidón Prefiero ser un don nadie antes que poseer el don Vivir despierto, a roparse y no sentir su calor A veces algunos sueños te saben cuidar mejor No me alcanzan los reclamos para tan poco papel Como el puestero del camino angosto aquel Cansado de la sequía, se basta Santa Isabel Pero no llora, sus lágrimas se fueron con el atuel La existencia de un Dios no la puedo confirmar Igual si es que existe lo quiero felicitar Castiga a las mujeres también al homosexual Y aunque confían en él siempre le vuelva a fallar Vamos a plantear problemas de la capital La violencia va de la mano con la ambición del material Mi mejor amigo ya no sale a caminar, le reventaron el ojo por robarle el celular, caminando por la noche insegura y e tranquila. Un auto se frena y la espera en la esquina, se quedó paralizada, temía perder su vida y la culpa la tiene ella por cómo iba vestida. Su mejor amiga se está portando mal, sale a bailar el fin de un pueblito cerca de acá. No tenía permiso, no le contó a su mamá que llora en la 35, su hija no vuelve jamás. Qué difícil es cambiar la forma de No lo puedo cortar nunca, no lo puedo interrumpir nunca, Ligüe Bruno, que está de estreno. Este es el blog en el que Pablo Aimar y Romina Gutiérrez, cada viernes antes de cerrar la semana, nos ilustran sobre música y otras hierbas. A ver... Hoy justamente Cuando se va a dar el lanzamiento de un videoclip a partir de las 20.30 en donde van a estar participando Ligüe y Laura y es por eso que los tenemos en comunicación. Ligüe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Laura, ¿nos escuchás bien? Todo bien, ¿cómo va? ¿Cómo están? Todo bien. Bien, bien. Lindo. Bueno, cuéntanos un poco acerca de, de este videoclip que hoy, eh, a partir de las 20.30, van a estar estrenando. Eh, bien, eh, que empiece el I. Igual, sí, bueno, te escuchamos. Eh, nada, nosotros con la U somos amigos desde hace un montón de tiempo. Eh, y nada, siempre ella más del lado de la actuación. Ella está estudiando arte en, en como es actuación allá en, en Buenos Aires. Y yo siempre estuve con la música. Pero también, nada, fuimos a Comedia Musical y, y estuvimos relacionados con la música, pero siempre en medio aparte, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo juntos. este Y nada, por eso también es un gusto estar con ella, porque además de que es tremenda cantante, tremenda actriz, es mi mejor amiga, entonces compartir eso con ella a mí me encanta. este Y nada, surgió medio como un juego, yo dije, bueno, tengo una letra y tengo un instrumental, eh, quiero que lo cantes vos al estribillo. Y nada, ahí Laura le puso la voz. Laura, ¿y cómo, cómo fue para vos esta propuesta que te hizo el Sí, fue un desafío enorme, este, porque es esto que dice el yo trabajo con la voz desde la voz de la actriz, digamos, eh, pero experiencia, digamos, en canto, más allá de la comedia musical, no, no tenía, y ahí tenía el respaldo de la actuación, entonces, bueno, si desafinaban, no importa, porque estoy, estoy actuando. Entonces fue un desafío, es más, el día que íbamos a ir a grabar esa mañana yo le dije, tipo, no, no, no me busques, a vos solo, porque además Niwes es una bestia, o sea, que si no se si escucharon la letra de la canción anterior, yo la tengo recontra escuchada, y el chabón compone cosas que son una locura, y digo yo que yo le pongo la voz y queda malísimo, eh, bueno, pero insistió, me insistió y dije, bueno, vamos, vamos a probar y quedó bien, o sea, ya, a mí ya el tema es como que me cansó un poco porque lo escuchamos 15 veces, se van, se imaginan, <ríe> pero bueno, la idea es seguir trabajando juntos porque funcionamos bien y esto, al ser amigos, es como, che, no, eh, hacerlo más para acá o más para el otro lado, como nos podemos hacer críticas y ninguno se va a enojar, digamos. El, eh, el guion, que... el guion de este video eh, lo escribieron entre ustedes dos, hay otra persona que sea el guionista. El director. Eh, nos enfocamos más en una cuestión estética y visual por ahí, eh, porque yo venía había hecho distintos trabajos audiovisuales en la música y nada los videos generalmente como que tratan de contar una historia o algo así y esta vez nos concentramos más en la estética y que y que se vea lindo por eso no solo trabajamos con un con un director sino también con una chica que es la directora de arte digamos del del video que se enfocó más en eso, en en la luz, eh, la ropa, cómo tenían que combinar los colores y todo eso. Y Vicente Marconeto eh, fue el que el que hizo el el guión, digamos de nada, qué tomas teníamos que tener, eh, dónde tenía que estar la cámara y todo eso. Pero el guión no cuenta, digamos una cuestión narrativa. ¿Dónde dónde se grabó? ¿Dónde lo filmaron? ¿Dónde hicieron las tomas? En lo de Dolores Ganusa, que es la chica, esta, la directora de arte. Eh, pero no no en espacios libres, digamos, ¿todo en un espacio controlado? Claro. En un momento nomás hay un espacio libre, que es un lugar ahí cerca de su casa, pero eh, buscábamos una casa con ciertas características y su casa la cumplía entonces dijo, che, vengan para acá. Eh, y también las horas que implica grabar, eh, así que fue mucho más cómodo, digamos que sea su casa, se lo agradecemos siempre un montón. Ya acá en el adelanto del video podemos percibir que estuvieron grabando desde que estaba el sol, desde el día hasta el anochecer con la luna. No, ese es el sol del amanecer, ah, estuvimos hasta la noche. Ah, al revés, de la noche Pero hasta es... la madrugada, <risa> sí. ahí fue. Sí, sí, claro. Nos, levantamos como... A las 5 de la mañana y justo vimos la la luna. Laura, <ríe> y por ahí que este miedo que sentías al momento de ir a grabar la canción, en el momento de grabar el videoclip, vos dijiste, esta es la mía, esta es mi terreno, mi cancha, el video va a salir, o, o yo me voy a sentir mejor grabando el video. No, sí, ya ahí estaba mi salsa, o sea, me encanta siempre todo eso. Y es más, viste, y en los cumpleaños y todo eso que hacen los videos, bueno, yo no hice, y siempre lo quise Eh, Ay, se te, eh, se, justo se cortó. ¿Qué nos decías Laura? No, que viste que en los videos siempre las quinceañeras hacen videos, así ah, tipo sí. videoclip. Sí, sí. Y yo no lo hice, entonces nada, fue como eso, me encantó. Qué bonísimo. Sí. No, ya ahí no, no pierdo. No, no. ¿Chiques, eh, qué edad tienen? Yo 19. Y Laura? Y yo tengo 20. 20. Eh, jóvenes artistas que supongo que habían tenido muchos proyectos para este 2020, eh, pero está de repente llegó este, este, esta situación de pandemia. Eh, ¿Cómo cómo les afectó en sus proyectos? Eh, nosotros teníamos, yo también organizo competencias de freestyle y sí. eventos de, de relacionados con la música y nada eso nos afectó muchísimo. Teníamos un, teníamos un proyecto bastante grande. Pero igualmente, nada, eh, algo que tenemos Lago y yo supongo que es, eh, por ahí no seremos los más talentosos, pero la fuerza de trabajo, digamos, y de, de meterle a las cosas eh, es tremendo. Entonces, nada, en vez de bajonearnos y, y nada tirar todo por la borda, decidimos nada, adaptar todo a la pandemia. Entonces, por ahí, nada, estamos en un terreno mucho más virtual ahora. este No solo nosotros, sino también... Eh, nada, en esta cuestión de los eventos y todas esas cosas. Incluso con la canción, este nosotros la habíamos grabado a finales de junio, creo, y el video lo teníamos pactado para hacer, nada, en julio, y sacarlo en agosto, pero justo volvimos a fase 1. Así que fue un medio un bajón, así que tuvimos que esperar y tener que volver a programar el rodaje. Eh, sí, eh, no lo que te iba a preguntar, ¿alguna...? ¿Algo nuevo que hayas aprendido ahora en la pandemia en base a esto de que tengas que hacerlo todo virtual? ¿Alguna forma de trabajo distinta a la que venían realizando? Sí, sobre todo eh, en la producción, quizá, de, de contenido. Este, conseguí un micrófono para ir grabando maquetas yo desde mi casa, después pasársela a los productores. Eh, nada, Como que antes era era no más fácil, pero sí mucho más... se podía trabajar en equipo mucho más fácil y esa adaptación que que implica el encierro digamos me sirvió muchísimo o sea trabajar con gente de afuera no solo con gente de la pampa eh, nada las videollamadas todo el tiempo a mí la, la verdad me nada me tuve que adaptar a eso estuvo bueno y, y lo, lo tomás como algo positivo y yo eh, nada tengo la posibilidad y, y nada no no tuve que digamos que salir a trabajar ni nada Entonces pude ver cosas positivas. este, Pero nada, entiendo que también hay mucha gente que lo sufrió y me pongo también empáticamente en ese lugar. En el tema del teatro, por ahí le pregunto más a Laura, eh, el teatro es más difícil hacerlo a través de streaming, digamos. Sí. Este, ahí se complica un poco más, ¿no? Sí, se complicó y nada, a mí me pasó que cuando vine en la pandemia esto somos los dos, nos, nos agrega los dos que somos muy que queremos tener muchas actividades y como siempre intentar hacer algo y yo cuando llegué a Santa Rosa me pasó que me puse en contacto con mis amigas teatrales de acá y dijimos bueno chicas hagamos algo porque yo tenía una abstinencia de, de actuar y bueno ahí se empezó el radioteatro y eso que estamos eh, haciendo. Eh, por, también esa necesidad de, y es re complicado y ver cómo No sé, el teatro yo considero por lo menos que no es virtual, o sea, es el contacto, es todo lo opuesto que ahora no se puede hacer. Eh, pero bueno, por suerte ahora ya se está alineando más la situación. Voy a empezar a dar clases y nada, seguir en contacto ya con mis compañeras es un montón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el De tema teatro? del radioteatro? Eh, bien, esto surge porque somos cinco compañeras en total, contándome a mí. Eh, Y surgió eso, bueno, que, que por las ganas, básicamente, eh, hacemos algo audiovisual, un corto, un un videoarte, no sabíamos qué hacer, y aún, si hacemos radioteatro, y después otra dice, no, pero hagamos teatro en la radio. Y bueno, y ahí surgió, entonces, no es radioteatro, es teatro en la radio, cómo intentar llevar el teatro a la radio. Y... Y bueno, también todo un aprendizaje para nosotras, porque es a partir de la voz, decir todo lo que también diría el cuerpo y la gestualidad. Así que es un re-desafío también, eh, pero recontra disfrutable, porque eso atrás del micrófono sigue estando. Chiques, les agradecemos muchísimo esta comunicación y queremos que nos recuerden entonces el horario y en dónde podemos ver el lanzamiento de este último videoclip que hicieron juntes. Eh, hoy a las ocho y cuarto sale, se estrena, digamos, en YouTube, en mi canal, que aparezco como el liwe, así, seco, digamos. Bien. Eh, vivo pensando la canción. Y nada, a las ocho y cuarto en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar para cerrar? Eh, nada, Quiero que los disfrutar. próximos días va a estar en Spotify también. Bien. Y que nada, para más que se enteren más del proyecto y los próximos temas que nos pueden seguir en nuestras redes, que aparecemos como Ligüe Bruno y Laura Mateo. Buenísimo. Sí. Laura, Eso. ¿algo más? No, que lo disfruten y ojalá les guste. Por supuesto. <ríe> que todas las críticas vienen bien. Genial, muchas gracias. Buenísimo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, mm. hasta luego. Hasta luego.